Toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad que tiene la oportunidad de contar su historia como contar su historia a quien quiero ir más allá más allá los ojos donde no llegan los ojos. Llegan, tú los tú los ojos? ojos. llegan los ojos. En algún lugar del universo, en algún lugar del universo se escucha el fifi Noche en Buenos Aires, en San Clemente del Tuyú, en Rosario, también en Epujén, en Valle de Calamuchita. Medianoche en en Mar del Plata, el crepúsculo en Formosa y en Esquel, Patagonia, Argentina y la mañana en Capilla del Monte. A través de estos puntos y en Internet por intermedio de la red satelital de Farco emitimos nuestro mensaje con destino el más allá, el confín del universo en donde en algún lugar quizá alguna civilización con el mismo grado de evolución que la nuestra pueda recibirlo, decodificarlo y, tal vez, contestar, probando de esa forma que no estamos solos en el cosmos. Según la opinión de Carl Sagan, el mejor método para la búsqueda de inteligencia extraterrestre era sin duda hacer astronomía ordinaria, de modo que si, si hubiera de realizar algún descubrimiento, este sería sin ninguna complicación y surgiría cuando menos se lo esperase. Como si de repente se escuchara en la radio Rocarama. También en Internet se escucha Big Bang a través de Radio Colaborativa... ...QSP más Radio, Delta 80 y Radio J. Todo ello, receta la colaboración de la red satelital de Farco... ...y de, por supuesto, Frecuencia Cero en sus 10 años al aire. Para ayudar algo en la búsqueda de una entidad inteligente... ...quizá fuera mejor buscar explícitamente en el entorno de ciertas estrellas y en determinadas frecuencias, desarrollando un programa basado en una exploración razonable antes de sucumbir a la ambiciosa tentación que muchas veces nos embarga y nos hace decir, lo quiero todo. Cuando miras al infinito, cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansarte donde do, do, no llegan los ojos, donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz, se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos viaja el mensaje de Philip Banga Nuestra voz también se puede oír en internet, en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar Allí compartimos grilla con gigantes gentiles, gigantes bajo el sol, el retorno del gigante, Progresiva 70, todos amigos realmente ¿eh? que forman la comunidad progresiva. ¿sí? Allí también estamos presentes junto con Daniel Esperlungo, ...con señales de rock. Una búsqueda completa de posibles mensajes... ...de otra civilización en el universo... ...representaría investigar en forma constante... ...enormes cantidades de estrellas... ...y muchas posibles frecuencias... ...concentrando quizá nuestra total atención en ese proceso... ...y tan solo alentados por apoyaturas tan etéreas como podrían ser los espíritus del antiguo Egipto. suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15 millones de años, La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 101.5 FM Millennium en Capilla del Monte Córdoba. También a través de 89.7 FM de rock en Mar del Plata. Y por supuesto también en el Crepúsculo Formoseño a través de 98.1 FM La Nueva. Una búsqueda de señales inteligentes... ...aún con el empleo de un gran radiotelescopio... ...duraría quizá cientos de décadas... ...sumiendo a todo observador... ...en el más profundo de los aburrimientos... ...todo científico... ...como es el caso de Leo Montenegro, ¿no es cierto? ...está naturalmente interesado en trabajar en problemas... ...con muestras de resultados inmediatos... Y mucho más en un trabajo conjunto antes que, como Leo siempre dice, realizar un baile por mi cuenta. ...en algún recóndito lugar del universo... ...se escucha el Big Bang... ...Big Bang también se escucha... ...a través de 91.3... ...Radio Aire Libre... ...en Rosario, Santa Fe... ...hace tiempo que no tenemos novedades de Santa Fe... ...sí, unas lástimas se extrañas... ...puramente... ...algún día de estos iremos por ahí, eh... ...también a través de 92.1 FM del Lago... ...en el Valle de Cala, Muchita, Córdoba... ...y por supuesto también a través de Focus FM 99.9 en Epuyén, Chubut. Un gran telescopio puede dedicar parte de su tiempo... ...al descubrimiento de una posible inteligencia extraterrestre... ...y al resto al estudio de objetivos astronómicos más convencionales... ...tales como los planetas, púlsares y moléculas interestelares... Investigaciones que no pueden esperar tanto tiempo. I'm trying to hold on without you All the moments when you with me I'm so alive don't wait too long cause the moments that we share might be gone I'm treasuring the moments of magic A través de las señales de OMFM 97.1 en San Clemente del Tuyú y Radio Caleuche FM 90.9 en Esquel, Patagonia, Argentina, también difundimos nuestro mensaje con destino al confín del universo. Si los observadores científicos dedicaran el 1% de su tiempo en la búsqueda en frecuencias de radio, este trabajo llevaría quizá varios siglos para poder decir que se tendría una razonable probabilidad de éxito y hasta para aseverar estoy buscando a alguien Dirty man you're looking like a buddha I know you well yeah keep on a straight line I don't believe i can trying to find a needle in a haystack till it wins you're piercing like a bag I ain't hurt me so Nobody needs to discover me I'm back again You see the sunlight through the trees To keep you warm In peaceful shades of green Yet in the darkness of my mind Tamascus wasn't far behind Lost in a subway mm, Again In the magazine You're such a fool Your mumbo-jumbo Never tells me anything Yeah Nobody needs to discover me I'm back again You feel the ashes From the fire That kept you more. be here. But still we all live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 El Observatorio Astronómico Ampimpa de Tucumán, Argentina, nos invita al tercer campamento científico internacional dedicado a todos los docentes que trabajen en esa área de investigación con la ciencia en el aula. Mayores detalles ustedes pueden obtener a través del link del Observatorio Astronómico Ampimpa en nuestra página web www.bigbandradio.com.ar Un método para buscar en menor tiempo un posible mensaje de otra civilización sería examinar una amplia variedad de estrellas de las denominadas tipo G, como nuestro Sol. También las tipo M, que son más antiguas y objetos extraños o exóticos que podrían ser agujeros negros o posibles espacios. Manifestaciones de actividades astrales que parecieran pretender salir de la oscuridad. cuando miras al infinito hasta donde puedes pensar sin cansar de donde no llegan los ojos donde, donde no llegan, llegan los ojos, ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz, voz, voz hacia nuevos universos Viaja el mensaje de philip la cantidad de estrellas y otros objetos en nuestra tierra propia Vía Láctea alcanza el número de 200.000 millones. De modo que la cifra considerar para conseguir cierta probabilidad de descubrir alguna señal parecería ser de al menos algunos millones. La otra dificultad para los científicos es lograr estar más allá del mar de mentiras. same clouds in this life there is still something true beyond the scene of lies hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años, años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente el Big, Big Bang. Una estrategia alternativa para buscar penosamente cada millón de estrellas y descubrir señales de una civilización no mucho más avanzada que la nuestra quizás sería buscar una que lo sea en muchísimo mayor grado, es decir, más avanzada y evolucionada. Pero sin duda encontraría tan rápidamente que esa realidad Sería un sueño de cristal. El viaje de big bang. Big, big, big bang, viaja portado en seriales de radio, en procura de alguna otra civilización. Big, Big, big Bang, en algún, algún lugar de mi se escucha en Big, big Bang, bang. Un pequeño radiotelescopio puede orientarse hacia la más cercana galaxia en espiral. Por ejemplo, la gran galaxia M31 en la constelación de Andrómeda. Simultáneamente se pueden observar 200.000 millones de estrellas. Pero cuando muchas de ellas aún estén radiando con una tecnología superior a la nuestra... ...no captaríamos sus señales...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 Al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de Leo Montenegro, el setter irlandés. hay Icarus Music por su aporte de música para el programa en sus 15 años. Pueden consultar el catálogo de este importante sello en el www.icarusmusic.com.ar en la conducción Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Ausielo. Dirección General Hernanda Isich, una realización B asociados para Frecuencia Cero. Puedes comunicarte con el programa a través de nuestro mail bigban.com.ar o visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar Será hasta la semana que viene. Chao.